Hola, buenos días. ¿Cómo bueno. andan? Muy bien. Un bueno. gusto hablar con ustedes otra vez. Bien, vos sos autor del informe Acteche en Argentina nuevas tecnologías viejas promesas. Yo te quiero leer ahora la invitación que se hace para este participar de esta de este encuentro. Dice: Trigo HB4 pampeano, miércoles 24 de 11, bueno, establecimiento de La Guitarra y dice: Te invitamos a la jornada que se realizará para presentar avances en el trigo HB4 tolerante a la sequía y aprobado recientemente en Brasil. ¿Qué es lo primero que tenés para decir? Bueno, lo primero es que la aprobación todavía sigue siendo parcial. Eh, hablamos ayer con un compañero de, de Brasil, con el que trabajamos en el 2019, un libro que, que se publicó en 2020, que se llama Atlas del agronegocio transgénico en el cono sur. Eh, y él nos explicaba que en Brasil... Parecido a lo que pasa en Argentina, eh, la comisión técnica que se llama CTN Bio Allá y que se llama Conavia en Argentina, es un organismo técnico que da un dictamen que no es vinculante todavía, sino que tiene que pasar en Argentina por el Ministerio de Agricultura y en Brasil por un consejo de ministros. Uh -huh. La realidad es que muchas veces ese consejo avala, pero bueno, ha habido puede haber excepciones y en Argentina una de las excepciones ha sido justamente el trigo HB4, Eh, que el Ministerio de Agricultura se tomó más de cuatro años en, en aprobar. Por lo tanto, hoy el trigo no está aprobado. Bien, y más allá de aprobado o no, ¿qué es, en, en términos lo más este eh, básicos posibles, el trigo HB4, para que nuestra audiencia bien sea proxime? Sí, es un trigo transgénico. primero que hay que que no existen trigos transgénicos comerciales en ningún país del mundo. Eh, y no porque se hayan desaportado, se han desarrollado hace más de 20 años, pero, bueno, son rechazados sistemáticamente por consumidores y consumidoras, productores industriales y exportadores inclusive. Eh, y en particular el trigo HB4 tiene dos características. Una supuesta tolerancia a sequía, eh, que es lo que vende la empresa como desde su lenguaje publicitario, ¿no? Una empresa vendiendo un producto diciendo, este producto es muy bueno. Eh, técnicamente, agronómicamente, científicamente, no lo han demostrado todavía, esa tolerancia a la sequía, uh -huh. eh, porque tuvieron muchas oportunidades de presentar trabajos científicos, y los que presentaron son muy con muchas deficiencias eh, metodológicas y con datos eh, sesgados, que de ninguna manera comprueban lo que dice eh, la empresa que... Eh, se produce muchísimo más. Eso por una parte. Y por otra parte, la otra característica que tiene el trigo Hb4 es la pleganza un herbicida, que es algo que la empresa... Fernando, eh, eh, no sé si me escuchas bien. ¿Estamos teniendo algún problema en la comunicación? Como que eh, se, se escapa un poquito la señal. Capaz que se, ah. si, ahí, si te quedas ahí, yo no sé si te estás moviendo, pero da, da esa sensación. Ah. Quizá ahí te estamos recibiendo bien. De todos modos, ahí, se, sí. Se, sí, se entendió claramente lo que venís bien. explicando. Bien, perfecto, sí. tolerancia a la y es la principal... Eh, característica que hace que no que muchos nos opongamos a, a esto porque bueno es una tolerancia a un agrotóxico que, que es una tecnología que ya conocemos la tolerancia herbicidas y que ha demostrado ser eh, una herramienta para que la exposición a este, a estos tóxicos crezca Bien, eh, invito eh, a quienes están escuchando para profundizar en la entrevista que, que hicimos allá por el mes de agosto, en la que el mes de los sábados, donde hay más explicaciones incluso técnicas de respecto de, de lo que significan estas cuestiones. Y te pregunto de paso, eh, ¿qué opinas del hecho de que una facultad de agronomía de la Universidad Pública de La Pampa de alguna manera propicie este acercamiento a este trigo porque difundió el encuentro y de alguna manera está invitando? Sí, la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Pampa es donde yo estudié y yo empecé a estudiar en el 99 y terminé en el 2005. Eran momentos donde se promocionaba, donde ya estaban aprobadas las hojas transgénicas, eh, los primeros maíces transgénicos. Y bueno, era parte del debate, ¿no?, adentro de la Facultad, eh, quienes eh, lo veían como una buena noticia y quienes lo veíamos como un riesgo. Eh, hoy el trigo es eh, o sea los motivos para los cuales oponerse es, son los mismos y, y están ya muy muy demostrados a partir de esto del crecimiento de, del abuso de herbicidas y otros agrotóxicos eh, y además este conflicto en particular tiene que ver con el alimento cotidiano con el, con el pan claro entonces en mi opinión eh, me, me preocupa que se muestre eh, con optimismo, algo que y que se, se deluda a hablar de los riesgos concretos y graves que que tiene eh, la liberación comercial y el cultivo de, de este transgénico en particular. Bien. Eh, vos, habiendo estudiado en la facultad, bueno, ya tenés una mirada entonces de que políticamente quizás esa línea se ha mantenido, de... de... ...de cierta eh, amabilidad para este trigo o estos productos... ...y, y ma, un poco más que amabilidad, promoción. Sí, eh, lo que vemos en general en la Argentina... Eh, ...han pasado unas cuantas cosas eh, en torno al conflicto del, del trigo transgénico. Por un lado tenemos que eh, el CONICET y la Universidad del Litoral... ...participaron en el desarrollo pero también lo que pasó fue que una vez, eh, con la pre de octubre del año pasado, eh, una carta abierta de científicos y científicas recibió 1.400 firmas, incluyendo 25 universidades nacionales, muchos equipos de CONICET completos eh, que se oponen, eh, y entiendo que adentro de la Facultad de Agronomía de La Pampa, Eh, se da lo que se da en el mundo académico argentino en general y específicamente el vinculado con las ciencias agrarias que conviven las dos las dos miradas eh, con lo cual eh, entendemos que para tomar una decisión institucional de, de promocionar algo se tendría que dar antes el debate en los órganos que existen ¿no? en los consejos con con, con las cátedras con con los estudiantes, con los centros de estudiantes y y demás eh esa es mi rincón. Bien. Bien. Eh, mereces debatido eh, en profundidad antes de de ser antes de aceptar eh, la el, el conocimiento de, de de las publicidades de la empresa, tendríamos que usar las herramientas que tenemos de de del pensamiento crítico y del pensamiento científico para para evaluarlo eh, con todos los elementos que tenemos. Y a nivel de los medios de comunicación, ¿cómo ves el tratamiento de, de este tema en la Argentina? Eh, algunos medios que han sido muy promotores de los transgénicos en general, para soja, para trigo, que, que no, no vieron los problemas, en este caso particular, eh, están siendo muy críticos... Eh, a partir del rechazo que hay de, de la industria concentrada, no de los exportadores, de los grandes productores de trigo, no quieren ese trigo transgénico y ya incluso han judicializado el conflicto. Entonces, eh, en particular con el trigo aparecen eh, algunos disensos. Uh -huh. Son disensos más centrados en lo comercial, claro, que claro. sí. de, en mi opinión de forma irresponsable dicen que Ellos están tranquilos con los órganos de control de la Argentina, con la seguridad de estos productos. Muchos otros decimos que, eh, de hecho la, la CONAVIA, que es la comisión que evalúa los transgénicos, ha sido cuestionada por el mismo Estado, por la Auditoría General de la Nación, que hizo un informe lapidario en 2019, diciendo que, bueno, que se estaba operando muy sesgadamente, eh, en secreto, con, con un reglamento interno que no se hace público, con una composición que no se hace público, donde no se publican cuáles son los disensos, cuáles son, no hay audiencias públicas, no hay participación de, de la sociedad, de la ciencia crítica tampoco. Eh, entonces, bueno, eh, festejar que tenemos eh, órganos de control seguros es por lo menos responsable cuando no funcional muy abiertamente a a los intereses de de las empresas que proponen las tecnologías, ¿no? La están la Conavia también, además de organismos técnicos del Estado, eh, cuenta con participación y con voz y voto de las mismas empresas que promueven los las semillas, o sea, algo que es una violación a la, a, a la democracia más básica que, que tiene que ver con los conflictos de interés, ¿no? Una regulación en manos de los mismos que que ganan con esos productos es, por lo menos... Eh, Una, un punto flojo de, de funcionamiento democrático. Seguro. Fernando, bueno, muchas gracias por el contacto otra vez. Si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos ahora. Eh, sí, muy, muy, muy cortamente, digamos. La cuestión del trigo transgénico nos ha llevado a discutir también los no vinculados a los sí. El trigo es un cultivo que se da muy bien en sistemas agroecológicos, que que no necesita tantos herbicidas como otros como otros cultivos que se han vuelto más dependientes porque compiten mejor con maleza, que sí. el sistema agroecológico de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, ha dado muy buenos resultados en términos de rendimiento de kilos por hectárea, de calidad alimentaria, de calidad panadera y demás, y que están creciendo los molinos locales vinculados a las ferias de, consum, de consumidores, entonces de productores vinculados con consumidores, digo... Entonces es otro motivo más para rechazar el trigo transgénico y esta avanzada y de la mano de esto eh, promover eh, la producción agroecológica, los molinos locales, los molinos a pequeña escala vinculados con, con las necesidades de consumidores y, y consumidoras. Claro, bien, es un, cortita, es un detalle... Es Ah, perdón. No, digo, esto que señalas que es eh, básico, digamos, está tan naturalizado que hay que prenderse a la moda, a, la, a lo moderno, a la tecnología, que lo que estás diciendo incluso nos pasa desapercibido. A veces cuando queremos tratar el tema críticamente ni siquiera tenemos en cuenta eso, lo, lo elemental. Si lo otro anda, ¿para qué esto, no? si sí, sí, sí. vos sabes que yo estoy, estoy trabajando una investigación de un posgrado en agroecología que hice, estoy trabajando el trabajo final y justamente estoy planteando esto que está es un proceso histórico eh, significativo y muy auspicioso cómo se vinculan las luchas por los no no a los transgénicos a la deforestación a los a los agrotóxicos con las propuestas locales territoriales eh, sólidas de De lo sí, ¿no? De, la, de, de esto que digo, claro. de, los, de la producción local de alimentos, eh, de, del comercio local a precios justos, también en este contexto de, de precios delirantes de, de los alimentos industriales, y eh, bueno buscar formas de producción, de, de ampliar la producción y, a, y, y volver todo un poco más más humano. ¡Ay! Ahí se nos cortó, ¿no?